eta ongi etorria beste behin ere hitza rnazbide tarte honetara gaurko honetan hondurasera joko dugu edo onduraztar bat ezagutuko dugu. Delmis baadare zaintzo ere. Emakume etorrka da Delmis alegia bere sustraiak Erroak ez diitu Euskal Herrian hondura baizik, Baina badarama bolada bat gure artean bizitzen, euskal herritar bat gehiago izaten. Hala, bere realitatea kontatzera datorkigu, beraz musikari tartea gutzi, amaitu bitarte isilik egoneen baikara eta ondoren Delmis Baiadaresekin arituko gara zean. Abdu, uyamar, ñare malaikala Awe, he, chikau, dano seseru Mwamu, munila, deagam djulingam Mwamu, munila, deagam warungam Disczepion Same Minib They terminology slide their mouth and lower brain uhm uhm uhm Da yabor Wolay Wolay ta Wolay Wolay Abdou Jambar Ñari balay kala Wolay ci kaw lay joge Tanouti serro Wolay Valladares de Honduras. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Delmis? ¿Bien? Pues gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Vives en Donosti y trabajas en Donosti, pero hemos dicho que eres de Honduras. ¿Cuándo viniste a Oscar Herría? Uh, vine el 2 de noviembre, uh, pues hace dos años. Y bueno, vine. Gracias a Dios estoy trabajando. Vivo acá en Donosti, en, Donostia, en por Londres, gracias a Dios. Vivo cerca, viendo al mar. <risas> Llevas poco tiempo aquí, es bueno, dos años. Eh, ¿Por qué decidiste venir? Bueno, primeramente pues eh, no hay trabajo en mi país y, y, y casi todas las personas que venimos es buscando trabajo. Eh, para adelantar un poco pues nuestro futuro, ayudar a nuestra familia y pensando que dentro de poco vamos bajando vamos bajando de años uh -huh. y adelantar un poco para la vejez, uh -huh. sí y, y bueno que ya no hay trabajo, uh -huh. aunque uno quiera trabajar pues no hay, no es porque la realidad no es que el, el país es muy precioso aquí, muy bonito, pero no venimos por la belleza, uh -huh. venimos a trabajar. ¿Y cómo decidiste venir aquí? Lo pensaste mucho, supongo que tuviste que ahorrar mucho dinero también, ¿qué te decía tu familia? Me costó mucho tiempo, es una decisión bien difícil tomar, ya que no es fácil dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, no es fácil estar tan lejos de su familia, no es fácil. Pero hay que tomar una decisión. Me costó un montón mis hijas pequeñas, pues esperé a que mis hijas se crecieran para que pudiera poderlas adelantar un poco en el estudio allá y no dejarlas tan solas, pues, porque cuando sus hijos ya no están con su madre, pues la familia cierto las cuida, pero no es igual. No es igual. Eres muy joven y tienes dos hijas ya de 21 y 22 años. Una vino contigo. Sí, sí, una tiene 22 y la otra sí, la que está ya 22, la que está acá 21. Sí, la traje a los seis meses, pues me costó, pues todavía no he terminado de pagar la deuda de ella, pues pago mi deuda primero, porque hay que ajustar dinero para el, para uno mismo y luego para traer la otra, y no es poquito, hay que, hay que quitar prestado y luego si hayamos trabajo aquí, ir economizando para pagar la deuda. Pues para mi hija todavía me falta un poco de pagar. Pero ya vamos alcanzando un poco. ¿Le pediste el dinero eh, a unos amigos? ¿Cómo fue? Sí, sí, mi hermana. Tengo una hermana acá. Y pues ella, pues ella adelantado un poco, me lo prestó. Uh -huh. Sí, ah, pues a eso respaldo a ella, porque tampoco allá en Honduras no, no es fácil que cualquiera le va a prestar dinero. Uh -huh. Entonces a mi hermana le pedí el favor que me prestara y, y es ella quien nos ha, ha echado la mano para uh -huh. venir hasta acá. Y ahora, bueno, estás trabajando aquí en Donosti, en el centro, cerca del Hotel Londres, por lo que nos has contado. Eres interna, eh, libras tres horas al día, de ¿trabajas de lunes a domingo? Sí, solo tengo tres horas, de lunes a domingo, todos los días normal, tres horas, nada más. Estoy las 21 horas encerrada, estoy interna cuidando a la señora. La señora no puede salir... Sí, salimos solamente a, a tomar un aperitivo con ella y luego a la casa. Un paseíto poquito con ella mm. y luego a la casa de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ella? Con ella el 18 de enero, justo dos años. Mm. Sí. Supongo que tú también le habrás cogido cariño a la señora. Sí, mutuamente. Ella está acostumbrada a mí y yo igual a ella. Mm. pues Nos entendemos, pues ya uno le conoce el carácter a ella y hay que entender, pues ella a medida de los años pues van actuando como unas niñas, se vuelven niñas, hay que entenderlas, pues. Yo creo que no solo es el caso venir a... Creo que Dios tiene un propósito con cada uno también a veces uno dice vamos a buscar dinero, a hacer dinero pero Dios tiene otro propósito a dar amor también porque hay, aquí hay muchas personas que necesit están necesitadas de amor las familias no, no las vienen ni a ver, pasan semanas y semanas y están muy solas y yo creo que ese es un propósito que Dios nos ha traído también para mostrar a las personas que, que hay que cuidarlas y ayudarlas también no solo es el dinero sino que mostrar que pues, nuestro país es un poco bajo de lo económico, pero que sí tenemos amor para los demás. ¿Qué dirías de tus condiciones de trabajo? Mis condiciones de trabajo, bueno... En lo, en lo poco, pues... En lo que gano, pues... Pero hay, hay unas cosas que, que no está todo bien. Los, um, lo, lo, los derechos, todos, no los dan. Uh -huh. Digamos yo, un, un... ¿cómo se llama? Las... Um, las, paga. las pagas no las dan completas, porque yo tengo entendido, ahora que ya estoy conociendo un poco, que los grupos de aquí, de la Casa de las Mujeres, nos ayudan a conocer cada día más. Y, y ahora tengo entendido que no es como las dan acá, uh -huh. por lo menos a mí, pues, estoy entendido que es la mitad. Y ellos dicen que sí, están dando la entera, no, no es así, eso no es la mitad. Luego los festivos no me dan ninguno y los trabajo y tampoco me pagan, nada, nada. Eso se va así, no hay pago, tampoco hay salida. Antes de empezar a, gra a grabar, hemos comentado también el caso de otras compañeras que conoces, que por ejemplo, pues por por no comer en casa, les libran de 12 a 3 y conocéis conocéis a mucha gente en esa situación, muchas mujeres sobre todo. Bueno, sí, conozco a, a muchas, pero de las que cuáles yo he platicado sí conozco aún especialmente de que ella a las 12 del día la sacaban y volvía a entrar a las 7 de la noche y la hora de la comida pues tenía libre y esta mujer pues Caminaba porque yo lo pude ver su pan en la cartera y en cualquier parte se sentaba si no hallaba donde hacer un poco de comida. Y entonces eso no, eso es muy difícil. Saber que la gente acá, uno viene, no tiene familia, no tiene nada donde ir, pues le toca comer en la calle o no comer tampoco. ¿Y a ti te parece que la gente de, de aquí nos damos cuenta de esa realidad? Mm, mm, muchas no, pero otras sí. Lo que pasa es que como no somos de acá, y da igual, da igual. Los inmigrantes somos inmigrantes para mucha gente, los miran así como más bien con, como de reojo. Yo, yo las he visto mucha gente, la vez pasada me vi así, unas dos señoras me vieron como, como que si sí, yo era así como, como ladrona, como con miedo, y yo con mi hermana le digo yo, mira, sí, estas señoras que son desconfiadas, Bueno, digo yo, pues, qué lástima, no nos imaginan quiénes somos, que quizás tienen miedo porque venimos de otra parte, pero no es así. Nosotros no venimos a hacer daño, yo pienso que más bien venimos a ayudar a la gente, porque yo pienso, yo, yo no miro y mucha gente de acá no va a hacer el trabajo que nosotros hacemos. Y por el dinero que nosotros ha lo hacemos, no lo van a hacer. Ni por el dinero ni con esas condiciones. No, definitivamente no, porque no es fácil... Estar pendiente de una señora para todo, necesitada de todo, de todo. Hay que hacerle todo. Y la gente de acá no está acostumbrada a eso. yo Mucha gente me pregunta de la crisis y yo les digo, ¿cuál crisis? ¿Y acaso conocen la crisis aquí, los de España? No tienen ni idea. Ni idea. Yo quisiera que fueran a algunos barrios o colonias de mi país para que así se dieran cuenta de lo que es la crisis. Porque aquí dicen crisis pero con un montón de euros en la cartera allá te llama crisis que no hay ni una tortilla en la en la canasta para comer has hablado de allí tú allí es eh, honduras, honduras. Eh, bueno hace poco ya han pasado años pero no muchos desde que honduras vivió un golpe de estado cuál fue la situación bueno la situación se puso más difícil las cosas más caras Todos los productos que estaban, digamos, para venta ya para sacarlos al, al mercado se perdieron porque no había comunicación, todo fue cortado, electricidad, no hubo el todo el separo, un paro completamente una semana, dos semanas, y eso costó un mundo para que se volviera a realizar. Entonces, más, se la crisis se dio más, más fuerte. Y, y bueno yo yo creo que no no me recuerdo en qué año quizás salieron por las noticias hubo un huracán mis que también honduras no estaba tan tan caída pero con ese huracán definitivamente se terminó de totalizar donde un montón de, de aldeas y todo se llevó todo ganadería co por completo y fue una pérdida tremenda que yo creo que para levantarse no va a ser fácil Y entonces yo por eso digo y me pregunto cada vez que digo, eh, la gente habla de crisis y yo digo, ¿cuál crisis? No la conocen pobres. Y, y yo creo que deberían de algunas personas de acá prepararse uh -huh. para conocer alguna vez que venga la crisis verdad, porque no están preparadas uh -huh. para nada. Pues los, los, los de fuera, los extranjeros sí conocemos mucho. Y Y a veces yo digo, y, y me doy aliento yo misma, digo, bueno, la gente de aquí, pues, no voy a decir que toda la gente, porque hay gente sí muy buena, que tiene, pues, el conocimiento de que, de que no porque la tierra, la tierra toda es igual, y toda Dios la hizo, solo con diferencias nada más, de costumbres, pero es igual, pero que hay alguna que sí se pone a pensar, que dice, bueno, son extranjeros, y hay que echarles una manito, y, y esas personas, yo creo que sí van a recibir la bendición de Dios, porque eso es lo que está escrito, que hay que ayudar al extranjero, pero otros no se dan cuenta, y más bien los miran, los los, los, los deterioran, los echan como si no valemos nada. Y cuéntanos una alegría, no sé, de Honduras, ¿cuáles son vuestra, vuestras costumbres?, de cocina, costumbres folclóricas, no sé, algo bueno, digamos el 15 de septiembre es el día de la independencia, que tam también es aquí, no. No, no. No, no. No, esa, el 15 de septiembre es el día de la independencia donde Honduras fue fueron libres cinco repúblicas porque en aquel tiempo podían enemigas y las liberó alguien Francisco Morazán y ese se celebra, es un día muy festivo con bailes, con Es un día de gala, pues, en Honduras, de mucho festejo Y bueno, en Honduras es un país muy alegre. Pobre, pero alegre. Alegre donde hay fiestas, la Navidad se celebra como se debe. Aquí, pues, no sé, hay mucha tristeza. No sé por qué, pero en Honduras se celebra la Navidad. Se siente la alegría con música, con comidas. Es, es un día de, de revancha, como se dice allá. Celebración, risa, bailes, alegría, donde la gente se reúne. Compartir, Compartir con... Muchas en, en todas las casas y en mi aldea, digamos, hay una aldea es muy preciosa donde todas las casas uno llega y en cualquier parte está la fiesta, está la comida, están las atenciones, no es como aquí que todo el mundo desaparece, no hay nada de gente. Allá no, ya diferente. Es es un país muy alegre, donde se festeja por cualquier cosa, hay fiesta. Bailes por todo rumbo. <risa> <risa> sí. Sin lugar a dudas cantamos y aquí pues yo digo, Dios mío, aquí que uno no puede ni cantar porque es el vecino allá, la vecina aquí. Y es que las casas allá están diferentes, pues que cada cada casa tiene su alrededor de tierra y no comparte con vecinos cerquitas y uno puede poner su equipo y puede ponerse a bailar a la hora que se quiera. Y aquí nadie lo va a estar escuchando abajo, ni arriba, ni al otro lado. Y aquí sí, pues hay que, hay que andar en silencio. Aquí todo molesta, ¿no? Sí. Parece que sí, <risa> parece que sí. ¿Qué le dirías al oyente que nos está escuchando y que ignoraba la situación en la que vivís muchas mujeres inmigrantes? Pues que, que a través de lo que estoy diciendo, que conozcan un poco de la realidad de lo que vivimos, los que venimos fuera del país, que a veces nos miran reír en la calle, pero... Las risas no son ciertas dentro mm -hmm. de sí. Llevamos, pues, los desprecios que algunas personas nos hacen y, y lo que pasamos, con quien convivimos. Hay personas que nos tratan mm, con palabras feas y las palabras quedan dentro de sí mismo Yo, por así decir, hice unas vacaciones y la señora yo les entiendo, pero tampoco, no está para tanto. Le dicen unas palabras que... Y no y eso eso como le digo no no no se dan cuenta porque solo compartimos con nuestras mismas paisanas como decimos la misma gente pero con la misma gente de acá pues no compartimos ¿Por qué? porque no nos escuchan y si nos escuchan no nos van a poner mucha atención no escuchan y tampoco preguntan y tampoco preguntan para nada sí entonces eso que se den cuenta que, que no la no es No es fácil pasar la uh -huh. venir venir fuera de nuestro país a otro. Y para acabar, ¿qué tal llevas el, el idioma, el euskera? ¿Cómo lo sientes? Deuskera de no sé nada. Hola. Para nada, no sé nada, solo algunas palabras que, que, que escucha, pues, pues muy poquito. ¿Un ejemplo, una palabra cuál, por ejemplo? Esa es la que más se usan aquí, ¡agur! Que yo siempre le digo, ¡adiós! <risa> eso. Y, y, y si mi hija sí está aprendiendo más, uh -huh. porque la abuela que cuida, la abuela de sus hijos que, que cuida ella ella, ella sí, casi habla solo así, entonces está aprendiendo mucho. Sí, pero yo no. ¿Algún día? ¿Eh? ¿Algún día? Ah, claro, claro que sí, eso... Nosotren, bientroa, estamos vivos, hay esperanzas. Vale. Claro que sí. Eskerrik asko, mi esker, y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias, es muy amable. Itzegitea, aukera bat baina gehiago da. Itzegiteak eskubide izan behar du. adierazpen askatasunaren eskubide haintzuzen ere, eta tarte honetan parte hartzen duten emakume anitzek, ba eskubide hori urratua izaten dute. Egunerokoan, ara intzule, hau zein da gaurko tartea badakizu, gure artean dauden hainbat eh, pertsonen errealitatea lauaizetara bideratzen edota zabaltzen alegintzen gara hitza arnazbide. Tartean beste aldera begiratzeak espaitu balio. Horrek konplize egin zaitzake. jabon teneitajobon ta tajabon teneitajobon abdu kuyambar nyare ko Dano si seru Mumu, mumu nila Diagam julingam Mumu, mumu nila Diagam du jambar nyari balay kala ci kaw